Soliloquios de un cajero de supermercado. Me causa mucha gracia la chica que entra siempre con la intención de sacarse una foto al lado de las latas de durazno con almíbar. O durazno s e n almíbar, depende qué tipo de preposición te parezca la más adecuada. La cuestión es que la chica viene siempre, todos los días a la misma hora, eso de las dos de la tarde, tres de la tarde, con una cara de haber salido de la escuela y haber tenido, qué sé yo, cinco horas de matemática seguidas. Y lo primero que hace cuando entra no es ir a comprarse, qué sé yo, algún tipo de fiambre para hacerse un sándwich, o en el caso que sea vegetariana, d o s o tres bananas, sino que estrictamente va al lugar donde están todas las latas, se pone al lado de las latas de duraznos en, o con, o sobre almíbar y se saca una selfie. Con una cara sonriente, negrito, con una cara como diciendo: loco, la vida llegó a su punto máximo, el resto es niebla. Esta es la realidad, no es casarse con alguien, no es besar a otra persona, no es descubrir una vocación, no es seguir los mandatos de la heteronorma que todo el tiempo nos hostigan en el afuera, sino que es ponerse al lado de las latas de Duraznos en con sobrepor para contra almíbar. Y sonreír, negro, sonreír con toda, sonreír con la fuerza de Willy saltando al otro lado de la barrera para poder meterse al mar, al océano y salir de esa prisión oscura que era el equivalente a mundo marino en Estados Unidos. Ese tipo de libertad veo en la sonrisa de esta chica cuando se saca fotos con los d u r a z n o s en Almíbar. Ese tipo de libertad a n sido para mí. Que ni siquiera puedo usar el celular acá conmigo. Y no es que vaya a mandar mensajes de WhatsApp o un SMS preguntándole a mi vieja cómo están i nada por el estilo. Quizás, como mucho, se me ocurre, podría estar jugando al ajedrez. Pero no, esas cosas mejor ni siquiera las confieso conmigo mismo. Porque es como que quedo muy. Inal... Pero bueno, volviendo al tema. Aquí la señorita lo único que encuentra como satisfactorio en su existencia son esos duraznos. ¿Qué tendrán? ¿Qué extraña mezcla y combinación de cosas sentirá esta muchacha cuando se pone al lado de esos duraznos? ¿Será como el axolotl del cuento de Cortázar? ¿Será que en realidad, dentro de cada lata de durazno, está la esperanza de una vida mejor, una vida más plena, más pura, más completa? No sumergida en esta nada que es la existencia capitalista, que es la existencia sin sentido, que es este respirar como si tuviésemos branquias en una enorme pecera, y cómo estoy con las metáforas marinas, negrito. Más vale que le pregunte a esta chica la verdad. Querida, decime una cosa: en una de esas latas hay un montón de g u i t a y bueno, querés decir en c u á l ¿no? <risas> Ahí te agarré, ¿eh?